Desde hace meses estallan en nuestras pupilas las bombas de Israel sobre Gaza. Gente muerta por doquier, niñas sepultadas entre las ruinas, madres y padres con los restos de sus hijos en brazos. En estos días, no sufrir de insomnio debería estar prohibido. Y por si fuera poco, suena el ruido del temporizador anunciando la próxima gran masacre en la ciudad de Rafa lugar de refugio de más de un millón de desplazados palestinos. Pero esto no comenzó un 7 de octubre. Si hubiera que escoger una fecha, por lo simbólico del hecho, en todo caso, sería el 15 de mayo de 1948. Ese día de hace 76 años simboliza la nazba, la desgracia, el comienzo de la huida del pueblo palestino y de las grandes matanzas perpetradas por las tropas nazis de Israel. Perdón, dije nazis donde quería decir sionistas, o quizás no me haya equivocado. Desde entonces, incluso antes, el pueblo palestino es un pueblo errante y perseguido hasta la muerte. Sin embargo, aún conserva las llaves de las casas que antaño habitaron y que volverán a habitar. Desde Occidente, asistimos como espectadores a este genocidio. No, no somos espectadores, somos cómplices. Quizás más aún, somos también perpetradores. Vendemos armas a los verdugos, les ayudamos en todo momento, excusamos y justificamos su comportamiento genocida, comerciamos con ellos y les asistimos con todo tipo de ayudas. Occidente apesta. Y no me refiero a un signo cardinal. En la brújula me despiertan la misma simpatía del oeste, el este, el norte o el sur occidente como concepto geoestratégico como concepto político como modelo social debe desaparecer se desarrolló gracias al robo y explotación de sus colonias al esclavismo al racismo y al genocidio a lo largo de la historia jamás hemos tenido compasión con el sufrimiento provocado aún hoy seguimos invadiendo países bombardeándolos destruyéndolos apoyamos con armas a los mayores carniceros somos responsables del genocidio de los pueblos saberindios, de las naciones africanas. Provocamos los recientes genocidios sufridos en Indonesia en los 60, en Vietnam, en el Congo, en Myanmar, en Tamililand recientemente, en tantos otros lugares. No existen letras suficientes para escribirlos todos, ni ningún teclado que soporte semejante crónica. Occidente presume de autoridad moral en el mundo. Y si algo no tiene, es eso. Moral, ética, humanidad, son palabras desconocidas para ese Occidente. Y el mundo se está dando cuenta. A veces me cuesta disfrutar escuchando una hermosa sinfonía de Beethoven, leyendo un fabuloso libro de Virginia Woolf, o observando un bello cuadro de Picasso. Incluso los hermosos poemas de Emily Dickinson llegan a perder su magia. Conociendo el lado oscuro de Occidente, No sé si nada de lo producido por él vale la pena. De lo que estoy seguro es que políticamente desaparecerá y cuanto antes mejor. Moralmente no podemos enseñar nada a la humanidad. La hipocresía de nuestros gobiernos provoca náuseas. Por suerte, entre ese estercolero inmundo surgen voces que nos devuelven en parte un poco de esperanza. Son las luchas contra este sistema creado por ese occidente infecto y por suerte decadente, pero que en su agonía causará un mucho sufrimiento. Está en nuestras manos acelerar su fin y sentar las bases para otra sociedad.